Hola a todos, soy Devoto Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad, el cristianismo interno, donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el Cristo interno individual, que es la chispa divina interior al alma, que la conecta con el Señor Dios, Yahvé. Abraxas. En mi sistema personal de creencias, Yahvé Abraxas es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el Maestro Krishna, el Maestro Siddhartha y el Maestro Jesús, siendo Jesús de Nazaret el Cristo planetario, es decir, el representante del Cristo cósmico para el planeta Tierra. Yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de Dios para ser salvo, y no soy mejor que los demás. En este canal solo comparto mis creencias, mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual. No creo en la autoridad de libros y maestros, sino que solo creo en la guía del Cristo interno, y cada quien debe seguir su propio camino. Sin embargo, aquí se enseñará una sola doctrina, la mía. Y si cambio de opinión en algún punto, lo diré, pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto. Sin debates, sin polémicas y con amor, que cada uno siga su propio camino en paz. Por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, Que sea hecha la luz. Amén. Paz a todos los seres. Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. En esta ponencia quería hablar sobre ¿Quién es el gran sol central? Bien, en el esoterismo, el gran sol central es uno de los nombres de Dios. En mi sistema personal, Es eh, uno de los tres grandes aspectos de Dios El primer más grande aspecto de Dios es el Padre-Madre-Mente Que es Dios en su aspecto sin forma, eh, infinito e inconmensurable El segundo aspecto de Dios es el Gran Sol Central Del cual emanó el hiperuniverso, El Universo de Universos, el multi -universo y el tercer aspecto de dios es el aspecto personal de dios el anciano de los días entonces el padre madre mente el gran sol central y el anciano de los días son los tres principales aspectos de dios pero aquí vamos a centrarnos un poco en, en el aspecto de dios como el gran sol central hiperhelios es decir sobre el sol es decir aquel sol que está por encima de nuestro sol ...y de todos los soles... ...que es el centro de la creación... ...y la fuente de toda vida y de toda luz... ...en el universo. Bien... Eh, ...el gran sol central... ...es la presencia de Dios... ...en el universo de universos... ...y de él emanan todos los universos... Eh, ...pasados, presentes y futuros. Eh, todas las cosas provienen del gran sol central... Y a su debido tiempo se reabsorberán en el gran sol central, incluso nuestra alma. Todo proviene de Dios, mora en Dios y vuelve a Dios. Incluso la oscuridad es una manifestación de la energía de Dios. La Biblia dice: Dios es luz, en él no hay tinieblas. Eh, quizás sería más exacto decir: Dios es energía. En él no hay falta de energía. Porque en esta energía de Dios está el yin, la luz, perdón, está el yang, la luz, y el yin, la oscuridad. Y la oscuridad tiene algo de luz y la luz tiene algo de oscuridad. Entonces la luz de Dios no es luz. La luz de Dios es pura energía. La mente original controla su energía que es el pensamiento que es una energía que es coeterna con la energía suprema que es la mente. Nuestra mente influencia la realidad, pero la mente de Dios determina la realidad. Entonces, en la práctica de la presencia de Dios yo soy, atraemos la luz de Dios, es decir, atraemos la energía de Dios, para elevar nuestra frecuencia vibratoria. No solamente a través del uso de la presencia yo soy o a través de la, del santo nombre de Dios yo soy en meditaciones afirmativas o en mantras afirmativos. Sino que toda alabanza a Dios es uso de la presencia de Dios yo soy. Porque Dios no solamente está dentro de nosotros, no solamente está fuera de nosotros, sino que está dentro y fuera de nosotros. Entonces tenemos que practicar la meditación enfocando la mente en que nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros pero también tenemos que usar la oración porque la oración nos conecta con la fuente original ¿por qué? porque elevamos nuestro pensamiento a la mente original y como el pensamiento es energía y mueve una energía nuestro pensamiento influencia a la realidad entonces ¿Qué es el gran sol central? Es la manifestación de Dios con forma y sin forma al mismo tiempo. Porque cada quien concibe a la divinidad de una forma diferente, de acuerdo a su cultura, a sus costumbres, a su religión. No obstante, la forma que integra todas las formas es la esfera. La esfera tiene infinitos vértices o es una figura sin ningún vértice, así como Dios es el ser de más alta frecuencia vibratoria que es como si no vibrara, según nos explica el Kivalion. El gran Sol central está por encima de todos nosotros, pero también por dentro de todos nosotros, en la forma del Sol Crístico con llama triple dentro del corazón. El Sol es una de las divinidades más antiguas del mundo, en el pensamiento humano. Y ciertamente el Sol es nuestro creador, porque la nebulosa de la cual surgió nuestro sistema planetario se colapsó en su centro. Y de ese colapso se produjo con el tiempo una explosión nuclear, que dio origen al Sol, y de los détritos, de esa explosión, surgieron luego los planetas, que orbitaban todos estos cuerpos celestes alrededor del Sol, hasta que se fueron uniendo los unos con los otros para crear los planetas, los cometas, los asteroides y todos los cuerpos de nuestro sistema planetario. El Sol es nuestro creador. Incluso desde un punto de vista estrictamente físico, cosa que podemos trasladar a lo espiritual, porque como es arriba es abajo. Así como nuestro cuerpo surge de la materia que emanó del Sol en el comienzo de la creación de nuestro sistema planetario, nuestra alma emana del Gran Sol Central y a su debido tiempo volverá al Gran Sol Central. Todos venimos de Dios, moramos en Dios y volveremos a Dios. El sol brilla sobre nuestra cabeza y espiritualmente también brilla dentro de nuestro corazón. Es la presencia de Dios dentro de nosotros. Es la chispa divina que nos conecta con el Uno. Bueno, esta es una explicación breve. ¿De qué es el gran sol central? Espero que les sea de utilidad para profundizar en sus estudios sobre esoterismo. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén. Invocación a los seres de los siete rayos Por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que se ha hecha la luz. Alabanza a Yahvé Dios, a Cristo Fanes y a Madre Santa Sofía. Alabanza a Yahvé Dios, tres veces santo, en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amado Maestro Cristo Fanes, Señor del rayo blanco mayor de expresión de Dios, bendito seas. Maestro Santor. San Miguel Arcángel, San Indra Deva y todos los santos y ángeles del rayo azul de poder. Maestro San Hermes, San Jofiel Arcángel, San Surya Deva y todos los santos y ángeles del rayo amarillo de sabiduría. Maestra Santa Afrodita, San Chamuel Arcángel, San Deva y todos los santos y ángeles del rayo rosa de amor. Maestro San Osiris, San Gabriel Arcángel, San Bayu Deva. Y TODOS LOS SANTOS Y ÁNGELES DEL RAYO BLANCO DE ASCENSión Maestra Santa Maat, San Rafael Arcángel, San Varuna Deva Y TODOS LOS SANTOS Y ÁNGELES DEL RAYO VERDE DE LA VERDAD Maestra Santa Lakshmi, San Uriel Arcángel, San Cudera Deva Y TODOS LOS SANTOS Y ÁNGELES DEL RAYO naranja DE ABUNDANCIA Maestro San Shiva San Satquiel Arcángel, San Agni Deva y todos los santos y ángeles del rayo violeta de transmutación. Amados seres de luz y amor, sean misericordiosos y derramen su luz y su bendición en todo mi ser y mundo ahora y siempre, para mi bienestar completo y gloria de Dios. Gracias que ya me escuchasteis y por vuestra luz. Amén.